mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Muerte con Eduardo Lobo. ¡Au! Oh. Champunto, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus ve sus mates. Mate. ¡Sí, así me gusta! Wow. Creo ah. que les les caló, ¿no? Lo que nos dijeron antes de empezar el programa. Sí, exacto, ahí como que dolió un poquito aquí. <risa> okay. No bueno, estamos hoy pues felices porque estamos terminando un mes, ¿no? Estamos oh. cerrando Y se si fue rápido, se fue rápidis Pero los que no saben, estamos a la mitad del año. Ay, güey. O sea que pónganse pilas para la segunda mitad. Sí. Y te compres esos metas que se vean establecidos. No <risa> Bueno, todavía faltan otros seis meses <risa> Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un temita que tal vez muchos han de conocer O tal vez, si nos escuchan de otros países, no sé si en México utilicen este término Que vamos a, a decirlo porque no podemos como que traducirlo, como que no se escucha bien, ¿verdad? Pues no sé cómo voy a traducirlo honestamente ni tampoco a camarte ni yo, pero vamos a hablar acerca de las brisilas. No visilas. Novicila. Pero como que no checa, ¿no? de que las novicias son pues monjitas, entonces y mmm. no suena tan así tan sí, eh, bombán. Exacto. <risa> y pues ustedes en pocas palabras podrían decirnos ¿Qué es que son caballeros? ¿Qué son las brisilas, verdad? Son las mujeres que se destrampan, se vuelven locas con su boda, con la preparación o con cualquier situación que tenga que ver con su boda, sobre todo cuando es se trata de gastar dinero y de que la gente haga lo que ellas quieren hacer. ¿sí? Exactamente, se convierten totalmente. Pero ¿no? Lo que escuché es de que hay muchas chicas desde niñas tienen esa idea de que tienen eh, es como el El, el libro de hadas y todo eso que al final de cuenta ellas se van a casar y todo y final feliz. Exacto. Entonces quieren hacer lo perfecto y lo mejor y y honestos? vamos a hacer a mesas. Qué boda es perfecta. No, aparte peor las que son de ciudades grandes como Nueva York, porque entonces sí ahí se van miles y miles de dólares nada más para hacerlas feliz, ¿no? Sí. Uh -huh. Y hay gente un de un que, hay, hay familias de que hasta eso tienen, en vez de um, tener, este, guardar recursos para lo que es, o una casa, o lo que es la escuela, de, o... Beto a saber cosas de que en realidad, en mi punto de vista, son muy importantes, van a la boda. Muy bien. Eso que es que es una noche, gastan todo. Por una noche. Y bueno, por eso vamos a hablarse acá de este <risa> tema. Realmente la palabra Bracila viene de Coxila, entonces ya se imaginarán eh ah, ¿Cómo? Lavo tiene una pregunta. <risa> a ver. Si dijo una noche. <risa> <risa> no es de que Oye, es eso. una <risa> saca, <risa> noche. Una noche. Vale, no, gente de que lo hace hasta por una semana. Ah, sí, Así de no que tiene luz. empiezan, no, de que empiezan en supongo eh en comienzan en una noche con caballos, otra noche en este con fuegos artificiales, otra noche lo que es la boda y la fiesta y la otra noche es alguna vez es un como allá. Exacto. Y la otra noche es fancarrota, ¿no? <risa> Se, se todo el dinero se acabó. Pero los que se casan uno o dos días. ¿no? Exacto. O sea, los mismos otra vez a los más feos. Estuvimos en un programa que hablaba de de personas que se casaban y nada más duraban uno o dos días. Pero bueno, ya vamos a hablar acerca de este tema si tú estás próxima a casarte, amiga, eh pues aquí te vamos a dar una información pues para, para que no te conviertas en una Priscilla que que al parecer es más el porcentaje de las de las mujeres que se convierten en brisilas que de las que no. O sea, nosotros no se puede decir eso porque los hombres se tratan de de relajar, son menos preocupados en que que traje se van a poner, que que maquillaje van a utilizar, que peinado, que fotografía, que vestido, que damas, que esto que el otro, Yo creo la que la comida. Ellos están más preocupados en la noche de la luna de miel. De que quieren ir a un lugar que sea bonito, de que sea tranquilo, exotic. exótico o Y hacer algo así de que les guste Y en sí las mujeres yo creo que son más consentideras en lo que es la la boda, ¿no? Y que salga perfecta, ¿no? Como tú decías ahorita, y todo viene de de de la niñez, ¿no? Que todos queremos ser princesas en algún momento, que por los cuentos, que por la Cenicienta, que por esto, por lo otro, y lo que pasa es que cuando se llega el momento de la boda y que te vas a ver como la Cenicienta, pues quieres tener todo lo que desde chiquita jugabas a las muñecas y decías así va a estar mi príncipe azul y así quiero que sea mi boda, ¿no? Sí. Y cuando no pasa, pues ahí es cuando ya uno se empieza a convertir, ¿no? Exacto. Ahí he he escuchado que hasta hay ma mujeres de que tienen un libro donde tienen plan A, plan B y plan C, donde el plan A tienen una boda en, con ciertos recursos. Plan B tiene una boda más cariñosa y Plan C la boda perfecta. <risa> wow, pues para esas opciones, sí, sí, ¿no? A ver, a ver qué, qué tanto se puede. Los hombres al contrario, es el el equipo de ¿cómo se llama? No base No, el aquí, Sí, por los hombres fuera es tener te un juez y vengan fivamos tú y yo y ya. Vamos Exacto. Casado. Y las verdades <risa> en que... las alitas con unas cerveza y <risa> No, a veces es es mejor, ¿no? Cuando los ambos piensan lo mismo, eh pues el tomar esa decisión de irse a casar en un juez y poder invertir el dinero ya sea para una casa o para un viaje, pues está perfecto, ¿no? Sí. Es si tú de novia sabe que planear una boda es una de las cosas más estresantes que pueden existir o que van a suceder en su vida. Pero o sea, ¿por qué por qué son estresantes? Porque implica que van a tener que perder peso, hacer oh, eh, sí. viajes para visitar a los lugares donde se van a probablemente casar uno, en uno de ellos eh también se pelean con la gente que que les tratan de cobrar más por lo que ellas quieren, que generalmente es todos, porque pues de eso vive toda una industria eh desde el pastelero hasta el que hace los manteles, ¿no? Y la de, de los, los vestidos, los recuerdos, DJ, o sea, <risas> todos, o sea, todos quieren tener un poco de esa lana eh que nada más se da según esto Es un cargo nada más una en, una vez en la vida, pero hay gente que se casa en tres o cuatro veces en su vida. Entonces, no, generalmente esa esa lógica de que solamente lo vas a pagar una vez no es cierto. O sea, pero digamos que las novias quieren creer que esto va a ser para siempre, quieren la boda de sus sueños y acaban perdiendo la calma y se convierten en lo que llamamos brasileras. Okay. Esas son novias con muy mal humor es sí, una una chava convertida en una goksi. ¿no? Goksi la sí. que destruye todo a su alrededor, ¿no? Ajá. A mí me tengo un amigo de que cuando este antes de proponerle a a su esposa estaba hablando de su esposa de que no este ellos que tienen una boda tranquila, que querían este invitar a la familia y querían hacerlo así privado, el, el privado y todo eso. En cuanto eh, mi amigo le propuso a su eh, novia, novia, las cosas totalmente cambiaron. En cuanto ya se comprometieron. Sí, dijo, ya ella casar". empezó a hacer, sacar la lista de ese librito que te digo, pobre, que oh, tenemos que empezar a buscar lugares, de que tenemos que buscar vestidos, de que tenemos que hacer esto, de que tenemos que hacer el otro. Y, y de repente dices... ¿Dónde quedó ese planeación tranquila así? Entonces es no sé si es planeado o y de repente sale a la, a la a las mujeres de que de que le quieren algo diferente y eso como que me impacta, como que no entiendo algunas veces. Porque pasa es que una cosa es ser hipotéticamente voy a ser tranquilo o tranquila y otra cosa es ya ha llegado el momento, ven sí, que dices, bueno, ya no hay tiempo para todo lo que voy a planear, entonces desde ahorita hasta que me case, pues estar en algún uh, modo de urgencia, ¿no? Puede y ser. Yo creo que eso les afecta el cerebro cañón. <risa> o sea, como que nos necesitan... pierden hasta ahí. Es que no es la verdad. O sea, necesitan bajarle dos rayitas o tres más SEO, un mal café o algo pues, o no, algo que los relaje porque Sí se sí arrollan con la gente, ¿no? Sí, puede ser. Pues, sí. Pero, bueno, pues eh si tú piensas que tú no eres Priscilla, que no te estás convirtiendo, que no te vas a convertir, pues aquí te vamos a dar unos puntitos para ver si tú le puedes dar palomita de que sí, que sí. Entonces, si les das palomitas a todos estos puntos que vamos a hablar, adivina que eres Priscilla. Exactamente. Primeramente Quieres controlar todo. Hay que estar de acuerdo que si te vas a casar, pues también tienes que tomar en cuenta a tu pareja, ¿verdad? A tu futuro no, marido. Hay cosas que no puedes controlar. Uh -huh. Y no nada más eso de que alguna vez tienes que ver hasta el punto de vista de los padres. Uh -huh. Así que de repente dices, "Okay, ellos tal vez tienen en su cultura ciertas cosas que son importantes para ellos." Entonces, como que tienes que implementarlos en la boda y algunas veces es muy difícil, pero algo tienes es bueno para la relación el abrir la mente y hacer un poquito flexible, ¿no? Sí, muchas veces se tiene que tomar en cuenta, cierto, la familia, pero ellos no van a decidir realmente lo que uno va a querer como pareja, ¿no? Pero lo que sí se tiene que incluir, <risa> no, digo, por la comida, o sea, las cucitas si de casa, acá en Estados Unidos sabemos que hay mucha diversidad de culturas, entonces como que es más normal, es normal que que los tomes en cuenta y que puedes decir, bueno, esta comida ellos jamás la han comido eh, como nosotros, ¿no? Que de repente comemos comida asiática uh -huh. y y hay unos ingredientes que decimos son picosos, pero no picosos como los de México, tienen uh -huh. todavía algo más fuerte. Entonces, en ese sentido como que sí se puede integrar, ¿verdad? Sí. Ahí supongamos hasta cierto tipo de conceptos que dices Cómo es posible así? De repente un tenía un amigo de que emprimió sus invitaciones y no tenía los nombres de los papás. Y la mamá de mi amigo se puso como uh, bastante enojada porque no habían los nombres del es de los, los papás, así, entonces como que eh, es, a cierto punto tienes que decir, ¿sabes qué? Es nuestra boda y tienen que hacer las cosas como en realidad a nosotros nos conviene, así como queremos, pero sin pero... controlar todo. Exactamente, o sea, sin quererlo, sin querer controlar y más que nada viene porque quieren que no salga pues mal lo que están haciendo, el salón, el vestido, la luna de miel, los recuerdos, el yeah. montaje, la comida, etcétera, etcétera. Eh, entonces la boda realmente no va a salir como tú la quieres. Eh lo que sí sabemos es que al final de la boda, pues a decir, ah, tanto estrés para nada, ¿no? Y bueno, otro de los puntos es si alejas a la gente que te rodea, o oh, eso quiere decir que realmente te están teniendo miedo, ¿no? Pues imagínate que te peleas con la con el papá en el caso de la novia que que lo que va a entregar a la hija, ¿no? Entonces, de repente hay papás que no tienen la boda y tienen que encontrar a ver quién va a dar a la novia del brazo para para el novio, ¿no? A la hora de casarse. Otra cosa es cuando se pelean con los músicos o con la gente que va a hacer la comida y de repente pues hacen cosas a la comida que no no quieren quemó, saber, no, no sé. Sí. No quieren saber, no, el quemarse es lo mínimo que le pueden hacer. Eso eso sí me ha tocado a mí de que de repente iba a bodas y como que algo se les pasó por ahí. ¿no? Mm. Es, Sí, no. Ah, y después no, están no, los clásicos, los lo tiras, nadie ¿no? se lo da al perro. Los familiares que realmente nadie quiere este estar cerca, pero de repente llega la Brasilia y acaba con hasta con ellos, ¿no? O sea, les dicen hasta Te vas a acabar de morir cerca. Entonces, bueno, todo ese tipo de situaciones pues son las cuales no quieres vivir en el día de tu de tu matrimonio. Sí. Y yo creo que es importante alguna vez tener esa comunicación antes de la boda para que no surja en el día y de la boda. Y aunque haya comunicación, si eres Bracila te vas a convertir. Sí, <risa> Así que sí, ténganlo en cuenta, hombres, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a irnos a una pausa musical y ahorita regresamos. Tenemos más puntos en los cuales se puede identificar si tú eres Bracila, si tu amiga, si tu hermana o alguien algún conocido que está a punto de casarse y pues ves esta información en ellas. Vamos a una pausita, regresamos. Recuerda que estás escuchando Tu programa Venus vs Marte. Marte Me quieren agitar Me incitan a gritar No me tocan, adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace dar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 en ya con 20 minutos ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus vs Marte. Marte. Y bueno, estamos hablando acerca de las brisilas. Ya explicamos exactamente qué significa esta palabra. Nada más recuerden que es una futura novia Que pues ya va, se va a casar y se convierte en tipo Godzilla De ahí viene esta palabra para las personas que apenas nos acaban de sintonizar Y estamos hablando de los puntitos a ver si te queda uno de ellos Si tú te piensas casar o tienes una hermana que se va a casar O una amiga o una prima, qué sé yo, ¿no? Conoces simplemente a alguna Bricezilla que dices tú Wow, a mí me tocó esta chava porque yo le vendí el, la comida, el vestido Y vaya que se convirtió en Bricezilla, ¿verdad? Sí La sí, expresión sí, no. japoneses es kochila. Kochila. Y lo más chistoso es que algunas veces la novia es tranquila, pero la mamada la novia, así como que es la de ¿Sí? <risa> la que se convierte que te quedas, ay güey. Sí, a veces o es en las dos. Esa, exactamente, es una pelea y Eso <risa> eso sí se ha visto, ¿no? Cuántas eh psst? bodas, fiestas en las cuales las madres, no es que te tienes que poner el velo porque todo lo hemos usado tienes que poner esto porque toda la generación y se pelean porque uno no quiere que quiere esto, que quiere lo otro Bueno, otro de los puntos de Las Brisas es si peleas con tu novio cada 2 segundos, de repente se te olvida que va a ser tu marido, que que es la persona de la que estás enamorada y te estás peleando cada 2 minutos por teléfono, pero ¿por qué no existe esto? Te pedí que hicieras esto. Sí, muchas veces el novio en ese momento empieza a analizar la situación y realmente empieza a pensar si vale la pena casarse, ¿no? Ahí por eso muchas situaciones en que estas brasileñas acaban en el altar solas porque el novio sale por patas, o sea, fácilmente. Sí, sí, es el comienzo. Si esto es sí, el comienzo, también. imagínate cuando realmente haya broncas económicas o o morales, ¿no? Mhm. Uh tiene -huh. que de repente llega a pasar de que este, vamos, el novio tiene una cierta cantidad de dinero para gastar y la novia le empieza a pedir más y a pedir más y a pedir más, es como que de repente dices eso llega a implicar mucho a la relación, así como que no es es triste ver que por que se supone que con la persona que piensas casarte el resto de tu vida Cambia por esa, por esa fecha, ¿no? Es triste Sí, sí, sí A veces uno piensa que si te ayuda el novio Pues dices, ah, qué bueno Pero si de repente el novio está tomando otras decisiones Y tú dices, no me lo consultaste Pues ahí es cuando están pelea y pelea Otro de los puntos O llega a pasar de que supongamos El novio No, o si sea, la novia tiene su panoso un trabajo y le deja los a que el novio organice la boda y exactamente que este no no le gusta lo que hizo el novio. Creo que conoces muchas Francisilas. Sí, Creo que tenemos más información que nosotros norte. Bueno, otro que crees que digo, más vale y corrió que quis se murió. Es por eso no me he casado, dice el novito, ¿no? Se volvió alemán el Z. Sí. Seger. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Okay, bueno, también cuando eh pues te pones a pensar y no piensas en nada más que en tu boda. O sea, Simplemente la boda es toda tu vida O sea, te olvidas del trabajo Te olvidas de la familia, te olvidas de todo Para ti nada más Lo importante es la boda Todo el tiempo hablas de tu boda Hablas con tus amigas y por qué no me están ayudando Tu familia O sea, no para ni un segundo tu mente Por estar hablando de este tema Y obviamente cansas al novio Cansas a tus amigas, cansas a la familia Etcétera, etcétera Y a la gente que te está tratando de ayudar Algunas veces especialmente a las personas de que son encargadas de la boda si sí, el estar cambiando los planes y el estar diciendo bueno quiero esto, quiero lo otro, quiero esto y y cuándo lo esto y cómo lo quieres y todo eso. El pastel que, no sí. que tiene que tener esto. Exacto. No lo quiero en este color, lo quiero en este tamaño. No y las discusiones cuando los amigos, ¿no? O sea, los amigos están involucrados y realmente los no en los amigos tienen su propia vida, tienen otras cosas en que pensar eh olvidándose de de que sean amigos de la infancia o de amigos eternos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay también las situaciones en que el novio o la novia no tiene amigos y se hace de amigos de repente nada para la boda, ¿no? Entonces es es canijo el Pues esa semana o ese esos 2, 3 días antes de la boda, todo lo que llega a suceder son las veces que se pelean por cosas eh, estúpidas realmente, ¿no? Eso Como la bien. película esa de del chavo que se va a casar y no tenía amigos ni nada y era exitoso el chavo, el <risa> se compra un paquete de tóxico. ¿no? Ah, el, el tóxico. Toda <risa> buena esa película. ¿Recuerdan cómo se llama? Para no, recomendarla en una colección. ¿sí? sí, de vez en cuando. Ok, y bueno, otro de los puntos Planeas gastar hasta tu último centavo en la fiesta Esto no lo hagan Se van a quedar sin dinero Después van a decir, ¿y esta deuda? ¿y esta otra? Sí. Hay gente no que, sé. supongamos Gente así que no tiene muchos recursos Y llega hasta gastarse 50 mil dólares en la fiesta No, qué bueno que no tienen, ¿eh? No, es de que se, se van de así tienen deudas, en deudas, las tarjetas de crédito y todo eso por pagar la boda y y hay mucha gente que cree que el demostrar que tienen todo este dinero y están gastando todo esto, la gente va a decir, "Wow, es increíble." Pero si te pones a pensar la gente que va a tu boda y en realidad le son tus amigos y y te quieren y te tratan de ayudar, entienden que aunque sea una boda tranquila, una boda así que no tenga que no hayas gastado mucho dinero, eh, lo importante para ellos es de que es tu felicidad y tu futuro. Entonces, no tienes que demostrar a nadie más de lo que cómo se llama que tú tienes también, o sea, está la gente que quiere aprovecharse de la ocasión y te cobran cosas de locura, o sea, unas cantidades exorbitantes solamente porque saben que es para una boda y que la alguien la necesita como si fuera su vida, como si su vida dependiera de ese gasto, ¿no? Exacto. Entonces le empiezan a subir al precio Y a ellos les causa hasta risa, ¿no? Yo pienso que se ríen y ya llega un momento en que dicen, "No puede ser que les estemos cobrando esto por por una babosada, ¿no?" Es como las las mujeres, las novias que quieren mandar a hacer su su vestido a Italia o a Francia, nada más para poder decir que fue hecho por un modisto, modista X, ¿no? Exactamente. Yo no yo no sé cómo las mujeres <risa> Y digo, las mujeres en general, porque todos nos gustaría tener un bonito vestido, ¿no? Yo en lo personal, yo no gastaría miles de dólares en el vestido, como hay programas en los cuales las chavas eh, lo mínimo que tienen para pagar son 3 mil dólares en un vestido. Y dices tú, lo mínimo. O sea, hay, hay chavas que llegan con 3 mil dólares y dicen, bueno, esto es... Pero cuando llegan a un vestido que cuesta 45 mil dólares, dices tú, no puede ser, pues ¿con qué está hecho? ¿Con oro o qué? Sí, lo más chistoso es que muchos de esos vestidos nanos terminan en el clóset. O de repente hasta se echan a perder en el día de la boda, que es lo triste, ¿no? Sí, también tengan mucho cuidado con las fotos, no se vayan a tomar en la playa y se caen y ya, vale, o <risa> <risa> <risa> en una alberca. Totalmente asoleados, ¿no? Los que se van y se se de, quieren dar el tan perfecto, el bronceado perfecto y terminan a, anaranjados en las fotos porque se les pasó. También pues si no tienes tiempo para hacer una gran boda, no lo intentes. O sea, tienes que tener un calendario, una agenda para lograr que todo te dé tiempo de de hacerlo, ¿no? Exactamente, cuando uno se convierte en Priscilla nunca tienes tiempo para nada. Y una de las cosas es de que subamos tienes que darte extra tiempo porque siempre va a salir algo uh -huh. de que de repente hasta de que alguien uno de los uno de los de tus amigos o de tus familiares enferma, como que y tienes que que esperar o tienes que manejar o tienes tienes que darte más tiempo de lo que tú crees, porque siempre vas a necesitar tiempo para la boda. Sí, dices, "No, es que tengo bien coordinado, bien organizado. En no, la mañana voy aquí, le voy para allá, voy para allá y se Es y, un desastre. Sí, y especialmente cuando de repente con las personas de que están haciendo tu boda, sumamos el de el que hace el pastel o una cosa así, llega a pasar siempre de que la riegan y va a durar más tiempo de lo que estás esperando. Se sí, oye, ya come tu pastel, come, ya me dio hambre. Sí, no. Y siempre está la gente que Se la pasa comparando su boda con la de gente famosa, hay gente que gastó 2 millones en su boda o que fue transmitida por televisión. Eso es dónde en qué planeta viven, o sea. O sea, para empezar, la gente que transmite esas bodas las vende, ¿no? Ganan dinero, dinero por eso. Pero hay gente que piensa que esas bodas se pagan solas y quieren tener Ellos no tienen nada de fama, no van a poder vender la la exclusiva o las fotos o lo que sea. Y sin embargo, quieren competir con este tipo de gente que sí tiene un dinero. Si tienes demasiado dinero, haz lo que te dé la gana, pero si no lo tienes, no entiendo, ¿es verdad? Sí, alguna vez es ha sido eso. Hay unas bodas tan bonitas y y en realidad no gastan tanto dinero así. Hay gente que de repente la, la hace las bodas en hasta en casas de familiares, pero la casa en sí es como anticuada, una cosa así que se ve bien y y hasta y hasta es mejor porque así no tienes que estar este luchando con otras personas de que tiene su boda de cierto fecha y se van a, a, a gastan más de todo del de lo que tú tienes planeado y estás algunas veces el cómo se llama el hacer el ahorrar un poco de dinero puede hasta ayudar, ¿no? Claro. Sí, o sea, realmente se refiere a a casas que son antiguas pero clásicas, ¿no? Pues, uh, es ese look clásico que tienen ciertas casas. Eh también pues eh, las Brasilias o el, el grupo de novias que se transforman, no dejen que nadie opine de nada. No, o sea, ellas tienen la última palabra en todo. Y si alguien se atreve a decir yo quiero este tipo de música uh, o este pastel no va o quién se va a sentar en la mesa principal y quién no, Uf, la madre, es como si er er erutar a el Vesubio, ¿no? El monte, el volcán. Pues es pues sí. que todo Vesibius. se vuelve, todo se vuelve un problema. Le dicen, "Es que no te quedes ese color en eh del azul o ese velo." No, ¿cómo es posible que no? Yo lo quiero así, yo lo quiero así, ¿no? Entonces no dejas que nadie te dé la opinión más que lo que tú tienes. A veces una eh Brisa pide opinión, pero esperando que le respondan lo que ellos quieren y cuando les dicen, "Pues no." Sí. Solo que, que, es que me el pasó problema se llama este con un amigo de que güey, tú ya estás abriendo el balcón no. y cerrando y nosotros sin cuenta. ¿no? <risa> este de que la, fue a a ver lo, lo que son los colores y los manteles y todo eso con la lo que es la mamá y la y la novia. Y la mamá le estaba dando todas estas ideas de qué este color, este otro y y y, y, de, y de repente una semana después él fue con con la novia Namas y le dijo a la que estaba encargada. ¿Tú qué piensas? Y al final le cuenta Sarmiento no ves, yéndose mejor porque como que tenían este esa gente a eso se dedica a a a organizar las bodas y a que se vean bonitos. A una persona de que no tiene experiencia y trata de hacer todo, no Halo una veces no ayuda. Mhm. Uh -huh. Si sí, también están las las nubes que están en una dieta bastante restrictiva, ¿no? Uh -huh. Y se la pasan pues muriéndose de hambre, realmente llegan a tener este pues dolores, este no quieren subir de peso, entonces lo único que toman es agua y pan tal vez, ¿no? Bueno, pan Las que se sienten afortunadas De tener un cuerpo que aguante Agua y zanahoria, aguante, pepino ¿no? y lechuga Sí, o sea, cosas increíbles, ¿por qué? Porque la energía no va a estar ahí Entonces va a llegar un momento En que esas dos cosas van a chocar y si Tremendamente estás... va a salir chispas Porque vas a tener una persona De mal humor Porque tiene hambre Si no es por ninguna o otra cosa O se desmayan, ¿no? O se desmayan en el ¿no? hospital, exacto. exacto Sí, bueno Porque ese día... Ah. El estrés es bastante grande Exacto, tanto estrés, no para nada Y bueno, vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con otros puntitos Y vamos a continuar con este tema Recuerda que si tú quieres participar nos pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com Y también a través de Facebook Nos encuentran como Sexy Love Radio Y nos mandan un inbox Díganos a ver si ustedes conocen a alguien O tal vez su esposa actual Dicen, si sí se convirtió en Braisila Y no nada más hizo esos puntos Sino que también agregó algo más. <risa> Vámonos a una pausa y ahorita regresamos Sigue en sintonía de Sexy Love Radio Ven, yo que te motiva <risa> Muy bien, ven, Marte Lo Lo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 no quieres nada mas de mi te sube te baja y a veces te lo da así es la vida de caprichosa a veces negran a veces color rosa así es la vida mami tan garandosa sube te quita te pone te sube te baja y a veces te lo da tion Nera a veces color rosa si en la vida en la vida garandosa ay ayé te quita te pone te sube te baja y a veces te lo da así en la vida escúchame nera caprichosa te esperando a veces nera, me duele la camiseta ya se le encanto color rosa en si la, la vida ya me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 7:42 de la noche y estás escuchando tu programa Venus Venus Marte. Están hablando de un Temo tema de interesa. de las novias, ¿no? Las bracilas. Oh. ¿Cómo saber si te estás convirtiendo en una de ellas? Eso sonó a Gataxila. Gataxila. <risa> <risa> Se sí, no, eso puede ser que así se transforme la novia del lobo, ¿no? Ya. Yeah. Hay una el lobo, gata. Yeah. Hay uno película donde se supone que son las mejores amigas y pues ellas tienen el mismo gusto y tienen este a uh, les gusta hacer este cosas parecidas y todo eso. Y llega a pasar de que las dos se casan en se quieren casar el mismo día y están compitiendo. Buenísimas esa película. Entonces, yo creo que es eso otra de las cosas, ¿no? De que de repente tú quieres competir con las otras ah uh, con contra tus amigas, ¿no? Quién tiene la mejor este para, uh, la mejor comida, el mejor y hasta novio, ¿no? Y el estatus del novio y la familia en la que se van a casar, sí, o sea, la familia a la que van a pertenecer una vez que se casen. Pero bueno, todo eso es eh, secundario sobre todo si no disfrutas la boda, ¿no? Exacto. Si por hacer todas estas cosas te pierdes del momento en que sucede la boda y lo único que recuerdas son dolor de estómago o que no lo pudiste disfrutar o que te desmayaste o que simplemente no se dio porque el novio se se echó para atrás. O sea, hay muchas situaciones en que te dicen no es la forma de llevar una boda. ¿Por qué? Porque es complicarla. O sea, simplemente en pocas palabras, si de otra forma no te entra que eres una brasilera, pues entiéndelo de esta forma, puede ser que tu boda ni siquiera llegue a ser un matrimonio. Llega alguna vez a ser como esta la Navidad, ¿no? De que te preocupas por los regalos, que las luces, el arbolito y todo eso. En la verdad lo que es importante en la Navidad es celebrar a a Jesús, no al nacimiento. Entonces, el en sí la boda no es tanto la fiesta, el vestido, el carro, el, sino el hecho de que es la unión de la pareja. Es el el decir, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo el resto de mi vida y te voy a proteger, te voy a amar y te voy a hacer te voy a bajar la luna y las estrellas, ¿no? Sí, exactamente, hay gente que por estar planeando estas bodas, pues resulta en ser más una tortura que un deleite para ellos y ni siquiera o sea ni se ven bien en las fotos, ¿no? O sea, sí, tienen todas caras cansadas, largas. O sea, o sea, o sea el, las que no Peinado. comieron parecen momias, o, o sea, cansadas ahí. Sí, y hay unos que definitivamente se ven hasta el estrés en su mirada o en la mirada de la de la gente que que las ve así como que así no sé, para atrás, ¿no? O se ve como que algo fuerte sucedió en ese momento. <risa> Y es que generalmente explotan, ¿no? Eso es realmente lo que pasa cuando... Tanta presión le pones a un evento... Que cuando uno no llega a las expectativas que tenías de eso, pues... Uno revienta. Sí. Y lo más chistoso es que algunas veces pasan cinco años... Y ves las fotos y tú dices... Para eso me enojé, para eso planeé todo ese tipo de cosas... Y ni siquiera lo disfruté, ¿no? Así, entonces, este... Yo creo que es más importante en sí el el pasársela con la familia, con los amigos y y disfrutar el momento, disfrutar hasta la comida, ¿no? Sí, y básicamente la boda no sacaba hasta que se va el último invitado, entonces también piensen en en los invitados, los que son los novios, los futuros esposos, pues muchas veces este los que terminan pagando los platos rotos son los invitados, ¿no? Sí. Que realmente ellos, o sea, se ha dicho nada más son invitados a una fiesta, ¿no? Sino sí, de que llega a pasar de que supamos la los parientes son los que en realidad están haciendo la fiesta y tratan de ayudarte y tratan de hacerlo mejor y el novio o la novia así como que gritando, "Es cómo es posible que a qué hora llegaron aquí todo esto." <risa> okay, entonces para resumir nuevamente a las personas que apenas cabrán de escuchar vamos a decirle rápidamente los puntos de que te has convertido en una Briscilla o alguna amiga o alguna conocida. Primera, quieres S controlar todo. Segunda, alejas a la gente que te rodea. Peleas con tu novio cada 2 segundos. No piensas en nada más que en tu boda. Planeas gastar hasta el último centavo en la fiesta. Nunca tiem tienes tiempo para nada ni para nadie y vives comparando a tu boda con la de otras personas. Y no o tienes es mi boda. Esa canción tipo plan de que no no dejas que nadie más opine, ¿no? o sea, controlas. No Estás también en una dieta peligrosamente estricta. Y por último, no disfrutas de la planeación de tu boda. Y si no la disfrutas, así como que te dice, está para que te casas, ¿no? Sí. O para qué? qué haces una boda así? Para sí. que te casas exactamente, porque eso es una fiesta. Por eso ah. mucha gente se va a Las Vegas se y va y se casa. ¿Por qué? Porque todo se encarga alguien más y realmente sale barato. No tienes que invitar a mucha gente porque generalmente son nada más 6 personas las que asisten y y ya se casan y en 2 segundos ya ya salieron pero también déjame decirte de que este como hay mujeres que se convierten en en los preparativos y todo eso también hay hombres de que de repente te quedas wow como los es, los princesos <risa> de que de repente este eh como que no nos controlan esos sentimientos como tú estás diciendo de que contra la contra la familia de la de la novia empieza a decir cosas de que no le gusta o de que se pone borracho o de que Este le empieza hasta a echar los perros a las sí, mamá, amigas de la novia, así como que te dices, "Wow, ¿qué onda, bueno, no?" Porque eso ya no son, ya no son Brice, lo son sinvergüenzas. Sí, es exacto. <risa> bueno, sabemos que tus amigos lobitos pues se puede todo eso, ¿no? <risa> Por eso son mis amigos, ¿no? Por eso no trae casa a cada lobito. Sí, así. eternamente soltero. Yo cómo se llama el este, soy el uh, wedding uh, crusher, así voy de boda en boda a ver cómo está la boda y uh, las fiestas, sí. salud, es el colado de las fiestas, exacto, es el güey que sale en todas las fotos pero nadie sabe quién, <risa> con quién iba o de quién, ¿De quién? era conocido, ¿no? Y así pues llegamos al final de este tema, ¿no? O sea, hay muchas de las cosas que nos gustaría saber de tu boda, si es que tú planeaste tu boda y llegaste a consumarla. ¿Y qué tal te fue? O sea, te convertiste en una de estas personas que son irreconocibles o simplemente eh eres de las que tienen un carácter más fuerte y que realmente así eres todos los días de tu vida. Pues o, dinos cómo estuvo tu boda, cuéntanos danos... qué cosas horribles pasaron porque generalmente pues eso es lo que uno recuerda de este tipo de eventos, ¿no? O que nos den ideas para saber cómo evitar hacer una bacilada, ¿no? Así hay muchas personas de que o de que dicen que es la organización, la comunicación, y y darse tiempo para para planear la boda mejor, ¿no? Sí, la mejor forma de no convertirse en una Braciela es no casarse. No, y ser humilde, ¿no? Yo pienso que con la humildad vienen muchas características de que la persona va a poder ser más tranquila a la hora de de casarse y no gastar tanto y no planearlo exageradamente, ¿no? Hay gente que no se no se amarra con las cosas eh materiales, materiales y y viven mucho mejor, ¿no? Son felices. Entonces, generalmente son son los que ven gastándose en la playa sin mucho eh despapaye, muy tranquilos y se van no sé, este en una lancha y y las veces este lo más feliz de la vida, ¿no? A las sí. a las mujeres que son sencillas eh lo mejor es verlas como cómo lo vive, ¿no? O sea, la sonrisa, el amor que transpiran, todo eso. Che, chistoso porque alguna vez ves unas bodas muy tranquilas, muy este pequeñas, pero la gente se ve contenta, se ve llena de amor, llena de este energía y algunas veces eso es para mí como que sería mejor, ¿no? Bueno, y tú, menos ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo te gustaría tu boda? ¿Te convertirías en una brasilina? Ay, hey, check, check. En check, una veno Venocilia. Una, ¿cómo se diría? <risa> no, pues la verdad yo pienso de que Me imagino que todas él quieren ese momento, como mujeres queremos sentirnos especial, ¿no? Pero no hay que exagerar y como dijo acá Marte, pues siendo humildes, pues nos evitaríamos todas las mujeres caer en en ese tipo de con de excesos. Va a decir competencia. Cuando te conviertes, pero no existe conversión, ¿verdad? Uh -huh. Pero el ser otra persona pues obviamente no nos va a ayudar a en nada. Y si nosotros queremos una boda, hay que planearla con anticipación, hay que ver realmente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y como decía Marta Humildes, "la humildad para practicar la humildad." Sí, y así no vas a caer en el juego de otras personas que están en este juego de las bodas, nada más para sacar provecho de la gente que se casa, ¿no? O sea, digo, esto es toda una industria, entonces no vas a mazagar o sea, quienes, muy... pero Ya sabemos quién es, o sea, generalmente el modista, el, el que hace el peinado de la novia, el que hace el vestido de la novia, la piña, todo, todo, todo. Hasta todo el, el el el de la parroquia, ¿no? El sí, el, el padercito no, no. que quiere una súper lana y por nada, ¿no? O sea, le sí, que llega eso. a pasar de que tú quieres casarte en cierto lugar porque o oh, tus papás se casaron a nuestra tradición o simplemente el lugar es hermoso y el papá y el este el padre sabe y quiere sacar un poquito de lana, ¿no? Este es sí. Sí. Porque bueno, es? muchos bueno, muchos padres este cobran y cobran este un, un dineral y bueno, el chiste es que hay que evitar este tipo de cosas, ¿no? O sea, si uno es más tranquilo a la hora de planear, pues lo puede planear mejor. Exactamente. No, y y es y también cuando alguien se va a casar, pues obviamente piensen en en lo que van a hacer, como decía también el hobito, estás casando por amor, ¿verdad? No por la fiesta que vas a vas a tener o lo que vas a gastar, o el vestido que vas a usar o cómo vas a vestir al novio. O sea, no es un jueguito de ¿De qué onda, no? Okay. Pues este, si tienen unas ideas para el próximo programa, por favor, háganos saber. Este, escriban en la página www.sexylradio.com, vayan a la pestaña Contáctanos y ahí van a poder encontrar una liga que les apunte a cómo mandarnos la información. También está la página de Facebook. En los pueden encontrar como Sexilo Radio y pues tuvimos aquí una un pequeño error técnico, así que eh las personas que ahorita nos están escuchando en vivo, pues nos dejaron de escuchar en estos momentos, pero la repetición oh. estará a las ¿qué? 9, 9 de la noche estará y ustedes la puedan escuchar ahí completita, y ahí no van a escuchar los que no lo estaban escuchando <risa> y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy, eh, más adelante pues vamos a checar los Menos mensajes <risa> <temperature>. <risa> <risa> cállense <risa> bueno, vamos a checar los mensajes y ya pues los estaremos dando a conocer en el próximo programa eh, que será el próximo jueves y ya estaremos a julio una, uh una, -huh. una Y como recomendación que les quieren decir a todas las frisilas, pues que disfruten mejor del novio y que no lo torturen de una forma que tal vez lo haga pensar dos veces en aceptar casarse. No, no ya talleres, en serio, es No en serio, no, en serio así es de que disfruten el momento el presente y este y no se comparen. Y lo más chistoso es de que cualquier problema que salga así no va a cambiar la situación. Así van a tener que vivir la boda como sea. Entonces, si creen que el problema va a afectar la boda, pues sí la va a afectar, pero tu actitud hacia la boda y hacia la gente que está en que haya asistido a tu boda va a ser peor si reaccionas negativamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, también pues hay que estar de acuerdo, ¿no? Que no eres solo tú, o sea, aparte de tu pareja, pero hay que tomar en cuenta siempre pues las amistades, a veces uno termina peleado con los amigas, en ese momento que es muy importante para una mujer y de repente pues tus amigas pueden estar sentidas el día de tu boda y pues eso no no quiere que nadie, bueno, no quiere nadie que les pase, pero eso es muy común, así que pues hay que tomarlo en cuenta siempre tener a sus amigas de su parte de su lado y tratarlas bien igual que la familia, y bueno ahora si sí, finalizamos el tema del día de hoy, estuvimos hablando acerca de las raicilas, las personas que apenas nos acaban de escuchar, pues ya estamos despidiendo el programa, pero lo pueden escuchar a la repetición a las 9 de la noche a través de Sexy Lore Radio y bueno estuvieron escuchando su programa Venus vs Marte, Marte. Va a ser buena noche Toran, toran, toran, toran